Brindarán atención de salud integral en el barrio Néstor Kirchner de berisso De 9 de la mañana a 1 de la tarde se realizará una jornada de salud integral en la calle 126 Norte entre 29 y 30, ex 89 y 90. La jornada convocada por la Secretaría de Salud Municipal en conjunto con el Centro de Atención Primaria de Salud número 35. Los vecinos y vecinas podrán encontrar los servicios de nutrición, odontología, vacunación para completar el calendario salud mental, prevención de las adicciones, testeos rápidos de VIH y vacunación antirrábica. Último día de descuentos en supermercados con cuenta DNI de Banco Provincia. Además de descuentos en almacenes y comercios de barrio, la entidad bonaerense confirmó que hoy regresa la oferta de los descuentos de las grandes cadenas de supermercados. Esta promoción estará vigente hoy con un 30% de reintegro en todas las compras realizadas a través de la app con un tope unificado de 1200 pesos por persona. Esto se suma al 30% de descuento los viernes y sábados del mes en comercios de cercanía adheridos. Un servicio que informa más acerca Provincia confirmó el convenio para la ejecución del Fondo de Infraestructura Municipal. El gobernador bonaerense Axel Kicillof se juntó ayer con los intendentes para la firma de convenios para las obras del Fondo de Infraestructura Municipal que alcanzará los 17.000 millones de pesos. En este marco, la plata recibirá más de 530 millones que serán destinados para la obra de mejoramiento de calles. El intendente Julio Garro destacó que La Plata es una ciudad muy grande que tiene mucho campo y es por eso que estos fondos serán destinados para caminos que conecten los barrios. Por su parte, el municipio de berisso recibirá más de 99 millones para la finalización del centro administrativo La Franja, ubicado entre 20 y 21.